Nacional de la salud de las mujeres y tenemos en, estamos en comunicación con Selina Rodríguez para hablar sobre la salud de las mujeres, sobre también por otros, por otros femicidios que no han ocurrido estas semanas. Hola Celina, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, como bien pues decías, este hace muchísimos años que desde los movimientos de mujeres y los movimientos feministas estamos planteando un día de lucha por la salud de las mujeres. Se llama Día de Lucha por Acción para la Salud de las Mujeres, diríamos, ¿no? Cuando decimos acciones, estamos fundamentalmente pensando acciones que hacemos desde los movimientos populares y también acciones que tendrían que hacer desde el Estado, ¿no? Este, y hoy, en, por suerte, en las mujeres seguimos en las calles. En este momento estamos en el Congreso, luchando por un derecho que es una deuda terrible que tiene la la democracia con nosotras y el tema del derecho al aborto, digo, ¿no? que sea seguro, que sea gratuito, por eso hoy estamos en las calles. Así es, y Celi este año digamos que es un año de elecciones donde nosotros pensábamos también que, que que hay mucha muchas novedades, mucha historia, digamos, hay mucha pelea política, eh, ¿sí comunicación con Selina? Ah, ahí está, perdón, lo escuchaba Eh, ¿Cómo ves vos eh, la legalización del aborto en este año, digamos? ¿Cómo y con, con la relación, digamos, de, con el Vaticano, con Bergoglio, etcétera? Sí, mira, viste que la campaña por el derecho al aborto es una campaña que es nacional, este, que es una campaña que la conforman muchas organizaciones cumple 10 años. Diez años es, es una fecha, ¿no? 10 años. Uh -huh. eh, nosotros en los últimos años siempre teníamos esperanza de que este derecho entra en agenda, en agenda parlamentaria. Evidentemente no ha sido así, a pesar de que lo hemos luchado, y a pesar de que ha habido muchos diputados y diputadas, se está hablando de una, de una cifra entre 40 y 50 diputados y diputadas a nivel nacional, que es donde tiene que salir la ley, es una ley que tiene nacional, sería. Es decir Evidentemente muchísimos de ellos han... Este, firmado eso, muchos, no digo que todos, muchos han firmado porque es políticamente correcto, pero después en el momento de dar el quórum, en el momento de impulsar esto, no sale. Este, cuando hay decisión política eh, las leyes salen, cuando no hay decisión política, por diferentes motivos, evidentemente no salen porque el Congreso hoy todavía es un Congreso que responde a nivel oficial es el congreso oficialista así que por más que se quiera hacer algo diríamos del punto de vista del congreso está este, complicado uh -huh. nosotros habíamos pensado que en el 2015 hacer un año electoral la iban a sacar una ilusión de la lucha no uh -huh. mucha gente nos habíamos ilusionado de esto porque no porque queremos que salga la ley porque lo que no queremos es que la gente siga sufriendo las mujeres sigan sufriendo todo lo en un, lo ponemos en un plano de no sufrimiento no de no injusticia Evidentemente no ha pasado eso y hoy cumpliendo 10 años la campaña por el derecho al aborto todavía este año por ejemplo no tiene labor parlamentaria, es decir, por más que haya algunos diputados, algunos senadores de izquierda que puedan impulsarlo, los otros senadores del oficialismo, por más que digan, ¿no?, que están acompañando, que apoyan que muchas veces se ponen el pañuelo verde pero en los hechos concretos no pasa nada uh -huh. así que nosotros somos muy críticas de estas actitudes que tienen doble cara, ¿no? la doble cara es esta por un lado decir que va a pasar que están de acuerdo, que es cierto que reconocen la cantidad de mujeres muertas que reconocen todo y si van a los foros y hablan, pero después en los hechos concretos no pasa nada ¿no? Fíjate vos que con el asunto de la ley del matrimonio igualitario, que también había ido una lucha de este tipo, hubo una decisión política política a partir de la del poder ejecutivo y la ley salió evidentemente como vos bien decías acá el poder increíble que tiene la Iglesia Católica a veces supera nuestras propias imaginaciones no es un poder impresionante y la Iglesia además en muchos sectores que están asociados a la iglesia, no necesariamente a la iglesia han estado trabando esta posibilidad eso no significa que sigamos luchando por estos derechos y eso no significa de que también las mujeres hayamos encontrado estrategias ¿sí? tácticas como para ir resolviendo digo, el hecho de las creaciones de las consejerías que tienen un rango institucional legal las consejerías que son, acompañan a mujeres que deciden abortar que sí está planteada en la ley nos ha dado como un paraguas legal, un paraguas en la salud, como para que muchas mujeres se puedan atender utilizando otros métodos este, para abortar, que son concretamente los y el, el ISOPROSTOL, eh, y eso en ese estado estamos en las consejerías en todo el país. Así están funcionando formando a la parte de la red de consejerías. Me parece que eso son estrategias y tácticas que no niegan la posibilidad de seguir luchando por un derecho al aborto porque las consejerías también no llegan a todo el mundo. No no, no, no son suficientes. En muchos lugares son muy insuficientes. ¿no? O C Celina, hola. Te habla Quimei. ¿Cómo te va? Bien. Seri, hace unos días sacaste una nota... En la izquierda diario, sobre el 3 de junio, la movilización esta que se está generando a partir de todo el contexto social que, que se puso así como revoltoso por, por los femicidios. ¿Qué le significa esta marcha eh, tan tan grande a las organizaciones? Vos sos militante de, ah. del Frente de Aries Santillán. Que, ¿Cómo ven esta marcha que se va a hacer el 3 de junio? mira nosotros saludamos a todo lo que se haga en la calle. Primero, fundamentalmente eso, y vamos a participar activamente en la calle, junto no solamente nosotras como organizaciones, sino fundamentalmente a partir de las unidades de las organizaciones que luchamos contra toda violencia hacia las mujeres, como puede ser la campaña contra toda forma de violencia, diríamos. No vamos a estar participando activamente con nuestras consignas, diríamos. En principio eso. en principio y Después, en lo que pasa este es en lo, en, lo, en lo concreto, esta marcha que va a ser masiva, que va a ser en todo el país, va a ser en La Plata, va a ser en el Congreso, es decir, en Berizo, en, en todos lados va a haber marchas y seguramente la gente va a salir indignada el 5 a la, a la calle, ¿no? Es decir, eso nos parece en principio buenísimo y nos parece que en última instancia le pone así como una enfrenta clara a, el femicidio, a los femicidios. Ahora, ¿los femicidios qué son? Son asesinatos de mujeres y esto es porque sí, no, pasa, no, no, no hay ningún tipo de responsabilidad Eso creo que pasa que la consigna ni una menos, a mí me parece que es una consigna, eh, un poco como podríamos decir, lavada, en el sentido de cuál, de que en última instancia hay que hacer como una, una denuncia clara de que ¿por qué pasa esta cosa? Diríamos, ¿no? ¿Por qué después de 10 años de gobierno nacional, una gestión importante? Porque 10 años es muy importante en la historia de un país, de, una, de, una, de un de, de gobierno, diríamos, ¿cómo no, todavía no ha podido haber Una situación real de cambio, de, de, de, de estos paradigmas con respecto a la, de la violencia. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y para eso tenemos que remontarnos a la historia. Nada nace en un momento, nada va a nacer el 3 de julio ni va a terminar. Porque hay muchos años antes de lucha del movimiento de mujeres. Yo pongo mi nota que, lo, que empezaba desde el año 1988 cuando se asesinó un ídolo... Eh, como fue un bolseador, que es Monzón, o sea, sé si no su mujer, en el Mar del Plata, en el Mar del Plata. Decir, yo había empezado para, a partir de ahí, pero una compañera me hacía recordar, con mucha claridad, que en el 83, cuando ya las mujeres seguían luchando, habían empezado ya, a, después de la dictadura, por supuesto, porque en la dictadura era bastante difícil plantear esto, a luchar por estos derechos, y si había habido situaciones hasta de suicidios, de mujeres que se habían matado porque no habían podido encontrar una resolución a sus problemas. Por suerte esas cosas han mejorado, no hemos llegado a tanto, pero los estados siguen estando ausentes por acción o por omisión. Y cuando digo acción por omisión, mucho es lo mismo que te decía con el derecho al aborto. Mucha letra, mucha cosa escrita, mucho programa, muchas situaciones de que lo vamos a resolver, pero en lo concreto, difícil. Y no es una actitud que tenemos nosotras de los movimientos de mujeres, de las feministas, de estar siempre en contra de todo. No es el planteo, es concreto, es real. Yo una nota ponía, y lo vuelvo a repetir, que me parece importante, es el programa Andando, que es un programa que plantea el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tenemos a Solis, de, gobernador y aparillo del de, de, de ministro de Desarrollo Social. Hay un programa Andando que le daba a las mujeres 1.200 pesos, un programa social, a aquellas mujeres víctimas de violencia, que hacían denuncias, y no es mucha plaza, pero en última instancia podía resolver más o menos una situación como para ir zafando, como para ir resolviendo sus cosas. Eh, hoy el programa no existe. Eh, sin embargo, vos abrís la página de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, otras la, la, páginas más, y lo ves como un programa que está funcionando. Por eso te digo, hay una gran eh, dicotomía entre lo que se dice, y respuente en lo que pasa en las acciones concretas. Eso vamos a salir a denunciar el 3 de junio, y por eso es que vamos a permitirnos que este mes de junio, con toda una población que va a ser masiva en las calles, esperemos, eh, podamos estas cosas poder replantearnos y reflexionar, diríamos, seguir denunciando. Claro, enganchado a esto que decía Celi, eh, vos en la nota decís que el Estado es responsable. Eh, ¿En qué cosas querés desarrollarnos un poco esa idea que, que planteas en la nota? Con esto, listo, en el programa Andando es una cosa más clara, Dale agua, diríamos, ¿no? Sí, claro. que, que, que, que imposible. No. Por ejemplo, ¿vos has visto últimamente o alguien ha visto últimamente campañas de prevención para la violencia familiar? No, la verdad que no. No, no han, no han visto porque no hay. Y eso los organismos internacionales, ¿sí? las disposiciones que hacen para los gobiernos a nivel internacional, porque la violencia no es un patrimonio de nuestro país, sino a nivel internacional, una de las cosas que dicen que ahí tiene que haber un sentido de la prevención, prevenir las situaciones. Las campañas, ¿sí? como cualquier campaña, como cualquier propaganda, si no es que resuelven el problema, pero ayudan a visibilizar los problemas y a verle, a, a encontrarle sentido a los problemas. Porque una cosa que supone que uno diga, bueno, hay situaciones de los viazgos violentos y hay cosas relacionadas con el amor, que se piensan que son amor como los celos y son situaciones realmente de una violencia simbólica y psicológica terrible. Si salir a denunciar eso con campañas masivas que salen cero peso para el Estado, evidentemente no hay. Un tema central. Otro tema central con respecto al Estado ausente, te digo con respecto a los lugares que se llaman refugios o, o casas de tránsito. En La Plata hemos luchado mucho por la casa de tránsito, por el refugio, y hasta el día de hoy la Municipalidad de Bruyera no la ha abierto. En la provincia de Buenos Aires hay dos refugios o casas de tránsito que son situaciones para resolver primeros auxilios de las mujeres. Una no funciona porque se cayó al techo, problema de edilicio, y otra funciona a media máquina. Y eso no significa pelearnos con las trabajadoras, sino fundamentalmente rescatar cómo las trabajadoras de esos lugares, con toda la voluntad y muchísimas veces con un gran activismo político y militante, mantienen esos lugares. Uh -huh. Es decir, son pequeños ejemplos que te dan cuenta que evidentemente ahora nos rajamos las vestiduras sacándome ¿no? un cartelito, ni una menos, como lo vemos a Aníbal Fernández, o como vimos, ni una menos con el color naranja con el color naranja del cholismo, sí. y realmente el color naranja del cholismo, durante todos estos años que está en el gobierno, no ha hecho nada profundo para resolver el problema de la violencia. Y te podría decir que en los últimos años ha ido derrapando, estado peor que hace años atrás. Celi, mm. vos hablabas, bueno, recién de, del rol del Estado, pero ¿qué rol, digamos, también cumplen los los medios de comunicación, por ejemplo, con el caso de los femicidios, eh, también, eh, por ejemplo, lo hemos visto vos hablabas de Daniel Fernández, hablábamos de el programa pasado de Tinelli cuando convocaba esta marcha, digamos cómo cómo lo lees vos eh, ante la postura de los medios de comunicación pasivos... Hasta, ante estos femicidios. Mira, yo creo que hay que diferenciar. Una, por, por eso a mí me parece que tomar, poner el tinte sobre Tinelli me parece que está bien porque él es un misógeno... digamos, ¿no? Ahora Si vos te pones a pensar frente a la responsabilidad estatal, él no es gestión. Uh -huh, claro, sí. Es decir, es diferente. Entonces, suponete, alguna gente de la misma gestión, gobernante actualmente, hasta se pueden sumar a eso, diciendo Tinelli responsable, Tinelli misógeno, Tinelli a la mujer. Y si propones la pelota fuera porque sí. Tinelli crea cultura, no digo que no, crea crea posesión y todo eso, pero no es responsable político de esta situación. No, los responsables políticos de esta situación son los Aníbal Fernández, los Cioli, el, el ministro Aparicio, en la provincia de Buenos Aires, que es el ministro de Desarrollo Social, diríamos, por mencionar algunas personas, diríamos, ellos son los que han tenido posibilidad de que las leyes, que no son malas, la ley de violencia familiar, no son malas, unas leyes que han surgido de las luchas a mejorar, se podrían mejorar miles de cosas, no son malas, pero en última instancia las aplicaciones son diferentes. Y acá hay que poner el tinte fundamentalmente en el Poder Judicial. Este Poder Judicial que si se va cuestionando tanto desde el gobierno central a partir de lo de Nisman y todo eso, pero que en última instancia es un Poder Judicial que en últimas veces es misógeno, machista, ¿sí? bueno, lo teníamos en el Poder Judicial a piombo, ¿no? Uh -huh. Todavía uh -huh. lo tenemos, no lo hemos echado. ¿sí? Este, así que imagínate que poder pensar cómo pueden estas mujeres ser representadas porque la ley no es mala, la ley plantea la exclusión la ley plantea una serie de cosas este, para ayudar a las mujeres víctimas de violencia pero en última instancia el caminito de la justicia, el caminito de la denuncia es tan, hacen sufrir tanto, tanto a las mujeres que evidentemente algunas abandonan esa lucha ¿viste? eso es lo que nosotros cuestionamos con mucha bronca y mucha indignación respecto a los que hoy se sacan una foto diciendo ni una mía, que ¿sí? son realmente, como bien decía en algún lugar, son unos caras duras, ¿sí? bueno. lágrimas de cocodrilo, sí. lloran sobre las cosas que pasan, pero que ellos son responsables, sí. no soy yo responsable, ni a veces ningún, los medios de comunicación, aunque sí, los medios de comunicación tienen una actitud muchísimamente misógena, pero ahí hemos ganado alguna batalla. Ya nos atreven tanto a hablar de crimen pasional. Hemos ganado una batalla. Las compañeras periodistas han hecho un trabajo interno que realmente es admirable La red PAD está funcionando. Y son compañeras que dan, han dado la lucha internamente por el léxico, han dado la lucha por donde se han planteado. Creo que no hay No está tan apocalípticamente terrible lo que ha pasado. Creo que en los últimos 10 años ha habido una mejora con respecto. Es un tema que se ha sentido. Yo rescato eso, aunque sean pequeños pasos. Sí lo que me parece que lo que es terrible es los que hacen gestión, los que tienen que hacer política, los que tienen que impartir justicia. Ellos son los responsables. Bueno, Serina, te agradecemos muchísimo. Ahí también compartimos tu nota para seguir difundiendo estas discusiones. Eh, te agradecemos y bueno esperemos volvernos a comunicarnos con vos para alguna otra cosa sí, sí, nos veremos en las calles como nos vamos a ver mañana este, luchando por la compañera Laura Iglesia que es una trabajadora social asesinada en la zona de Miramar ¿sí? uh -huh. zona, así que nos estamos viendo todos los días en las diferentes luchas evidentemente mucha gente que escucha Radio Nauta está también presente ¿no? Así es. Y el, y el 3 Mira. de junio ahí en Plaza Moreno por supuesto a las 5, bueno muchas gracias, nos ya, vemos próximamente vez. Bueno, ahí pasaba Celina Rodríguez, es militante del Frente Popular Rodríguez Santillán, Corriente Nacional, del Espacio de Géneros, eh, donde nos ha informado sobre este 28 de mayo, este Día Internacional.